Amor, me estás pidiendo a todas horas Amor, que no me quieres confesar Intentas esconder la luz de tu querer Sin ver que no me puedes engañar Amor, hay en tu voz cuando me llamas Amor, en tu silencio de dolor Amor, al sonreír ...amor al discutir... ...reñir también es una forma de pedir amor... ...lo afirman tus ojeras... ...como dos hogueras al atardecer... ...lo dice tu mirada que hay enamorada... ...si te vengo a ver... ...lo grita como loca sin cesar tu boca... ...loca de pasión... ...y el ritmo acelerado siempre desbocado... ...de tu corazón... ...tú me quieres como yo a ti... No seas para mí tan cruel, porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel. Amor hay en tu voz cuando me llamas.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 y al ritmo acelerado siempre desbocado de tu corazón. Tú me quieres como yo a ti, ay, no seas para mí tan cruel, porque te vi y estás a todas horas dentro de mi piel.